y sí, señores sean ustedes bienvenidos sean ustedes bienvenidos a este gran evento a este gran evento olvídate de todo menos menos de mí y vete a donde quieras pero Quietame, no me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios, por Dios, que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré y hoy lo quiero, es más. Lo Estado testigo de tener el orgullo de una estrella que viene a iluminar Y gala cada escenario En cada presentación derrochando una luz propia Y esa voz inigualable llena de alegría Ya barranca te espero Debajo de los zarzales y Como que te hago la señal ¿Cómo que te estoy cristal? ¿Cómo que vas a la leña? Si no eres tonto, ya sabes. Casada con su público y comprometida con los escenarios. La banda Yulanda Villa. Te llorás. Puse, se vendió un caballo Mi pencu estaba en un lado Y comenzó a relinchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender o sabia En mi rancho Cuando lo estaba clavando Sentí ganas De llorar Puse vende de un caballo Mi peco estaba anulado Y comenzó a relinchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería El mejor de mi cuadra, en cuanto quedas de cuadra, chulo mi prieto a balú. mia ya tan nau na ye qua Hoy me robé una mujer, es el amor de mi vida, le puse toda mi fe, era lo que más quería y por los que más lloré, también ella agradecía, a la de volver, devolver, que me perdone mi cuaco, pero lo voy a vender. Mato miro y me acuerdo Estallă rabia otra vez Al clavar este letrero clavaba mi alba también, Pero perdoname prieto No quiero volverte a ver Que me habría de enamorar Ay mamá Pero yo no comprendía Que aquello que me advertía Me tendría que hacer llorar Ay mamá Que lo que ella hizo conmigo de ir con otro amigo no lo puedo soportar. Ay, mamá, aunque quiera ser muy macho, casi a diario me borracho y termino por llorar. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Recuerdo aquellos días que muy seria me decía que me habías de enamorar. Ay, mamá, pero yo no comprendía que aquello que me advertía me tendrías que hacer llorar. Ay, mamá.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 Ni vas, cada vez que te miro, me quiero más y más, con esos ojos míos, no sé qué Cántale como tú sabes No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos, no discutamos Tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me que, que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera, es más lo amo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, por Dios que no me acuerdo. Que lo encontré, que de él me enamoré Y hoy lo quiero, es más, lo extraño No discutamos Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que ya no te amo lo más grande de tu vida, he sido yo. No me preguntes que cuando comenzó este amor,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 Por no decirte francamente que ya, ya no te amo. amargura que a mí me dejaron. Ya me pueden mirar cara a cara y hablarme de cosas que no sean de amor. Ya me pueden contar sin que sufras que pronto se casan. Ya me pueden lo que quieras, lo mismo me da, ya pasó lo que nunca pensé que pasará. fueron tantas sus malas acciones que no fue posible querer y llorar, comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba y agarrando mi orgullo del suelo, pensé en olvidar. ¡Uh! ¡Y edúquense mis hijos! Estuvo mi pecho, va pasar mucho tiempo, pa que otras les diga sinceras palabras de amor. Tal vez nunca te quiero confiar tú en el alma. Tal vez nunca ves entrando con lo capacito cariño tan grande le estuvo mi pecho cuantas penas y cuantas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor pero al fin con los negros recuerdos pasaron a historia de aquel libro que no terminé par pa hai Para llevarte conmigo te, te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero a tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero qué tal si te compro Para llevarte conmigo te, te llevo lejos, muy lejos Para perderme para Contigo. Por si tomaste mi alma, la voy a cambiar, porque gana no hay. Pero yo no te quiero hacer daño. Quiero que seas feliz y dichosa. Pero los de tu casa de plan, nunca te dejarán ser mi esposa, pero ¿qué tal? Si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos para perderte contigo. Uh, <risas> en mí voltear a verte cuando yo te conocí no sé qué fue lo que hubo en ti que a cada instante no te dejaba de ver fueron tus ojos los que yo vi que me miraban cuando yo te sonreí no no, no sé lo que hay en ti y cada instante siento que te traigo en mí Y me vine a ver para decirte lo feliz que soy así, no había tenido a nadie así que me quisiera como lo siento de ti. Abrázame y bésame, dame tus manos como la primera vez. Abrázame, ayúdame a no estar sola. Sola, sí, necesito de ti, necesito sentir tus caricias, tus besos, tu modo de amar, necesito de ti, que sola estoy, no puedo más, y necesito de alguien así como tú. Que sola estoy, no puedo más, y necesito de alguien así como tú. Sí, sí. No, no, no sé lo que hay en ti, y acá a distante siento que te traigo en mí. Y hoy te vine a hacer para decirte lo feliz que soy así. lo no había tenido a nadie así. Que me quisiera como lo siento de ti. Abrazame y bésame, dame tus manos como la primera vez. Abrázame y ayúdame a no estar sola. Sola, Si sí, necesito de ti, necesito sentir. Tus caricias, tus besos, tu modo de amar, necesito de ti.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 MULȚUMIT Iguau. Chihuahua lindas las noches de luna, animadas con MULȚUMIT -hmm. A gente buena, chico, que es valiente, lo playaol. Hahahai! Uh, <risas> y arriba, camar. Why was this right? pasado lo enterraste en el ayer que no me preocupe nada que no me preocupe nada que me vuelves a querer pero a solas me pregunto qué es lo que te hace creer que necesito tus brazos para sentirme mujer que poquito me conoces Y qué poquito has de ser. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de pie. De veras que no te mides Con tu tonta vanidad Se te subieron los humos Como que quieres volar Ya miraste en ese espejo Para que te haga pensar Que el tren aquel que esperaba Que el tren aquel que esperaba se te acaba de pasar Pero a solas me pregunto que es lo que te hace creer que necesito tus brazos para sentirme mujer, que poquito me conoces y que poquito has de ser. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de quién. Te buscan mis manos Son amor Estos celos extraño Si te tocan mis manos Vida mía es amor Es amor Tu caricia en la noche Es amor Tu desprecio en el día Son amor Mi pasión Tu reproche mi dolor, tu alegría Mira mía es amor Ten, dime que sí Que ya no puedo esperar más Esta pasión que grita en mí Ven, dime que sí Hazme feliz Que esto es amor Y es para ti Porque es amor Una flor, un suspiro Es amor Esta angustia en que vivo Son amor Este fuego la sangre Esta llama la carne Vida mía es amor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 vida mía es amor es amor es amor es amor E de babo dotamos a cada vamos a, a morir por la otra dio Resulta que el señor Tiene querida Que tiene casa chica Y lleva doble vida Porque el señor De nuestro amor Se fastidió Mira ya es tanta Tu ridiculez Que me lastima Para que ya no andes Siendo pantomidas, vete con esa que tú no puedes con todo Hoy que el Señor tiene que querida, con sus miserias compartidas, me da favor. Nos vamos a quedar sin nombre y vamos a morir de hambre la otra la otra y yo Y ahora que me miras, me preguntas, qué si te quiero, ya no te quiero, te quise mucho, cuánto te quise, que ahora es que amo contigo tiene un parecido. Pero es distinto el sentimiento, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Nimic, lo măcar nici pero ahora es mi măcar nici me ama y nici lo amo, măcar ya sabe que măcar quise y también que te măcar peștul pe care me e mult de jos. a perdoa-te și a keri se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 Cualquiera Tómala y vete Y que Dios te ayude Yo nunca quise Que de mi te fueras, Y por tenerte Hice cuantos pude, Pero a mi rue No le hiciste caso Y me dejaste Por tu amor Sufriendo yo que no tienes Quien te de tus brazos Vas por la calle Caridad pidiendo Y la gente de mal corazón Te critica y se burlan de ti Las vergüenzas que te hacen pasar Son vergüenzas también para mí Me causas pena, porque no te mueres para que nadie juzgue tus errores ya y así enterrarte donde yo pudiera, yo pudiera ir diariamente a llevarte flores. mal corazón te critica y se, se burlan de, de ti Las vergüenzas que, que te hacen pasar Son vergüenzas también para mí Me causas pena ¿Por qué no te mueres? Para que nadie juzgue tus errores Y así enterrarte, donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. Señoras y señores, muchísimas gracias por asistir a este gran evento musical. Respiramos con un fuerte aplauso a la gran cantante Chulanda Villa Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas malo Porque tú eres de quien sueño enamorarme. Ya puedan adquirir todos sus temas en todas las plataformas digitales. Si sí, te podrás ausentar, pero nunca tirar. Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición, ambición de quererte No tengas todas de mí Porque fiel siempre fui y no quiero perderte.